Cada noche, de lunes a viernes, a las 12 en punto, conecta con Rock Satélite. One, two, one, two three, Buenas noches, este chico se llama Tommy King. Qué gran álbum, este último que hemos recibido t h e Real Underground con estas、eh, canciones tan potentes de power pop tipo Misunderstood, la canción que ha abierto hoy: Rock Satélite Tommy King, un real incomprendido.、Mm -hmm. Más novedades internacionales en M80. 私たちは、マリカーと同じくて、マリカは、マリリーカーさんは、マリカーさんは、マは、マリリーさんーリカーさんは、マリーさんは、マリカんは、マリカーさんは、e リカ r さんは、マリカーさんは、マリカー You can hurt me, cause I see a future and i Alright, I'm singing